Cuentos de hadas españoles El soldadito de plomo Esta es una historia reciente Monu era un pequeño que vivía con sus padres en una gran casa A Monu le encantaban los juguetes y tenía muchísimos Cada vez que salía un juguete al mercado sus padres se lo compraban Su habitación estaba llena de ositos de peluche, muñecas y coches de carreras. Un día, la madre de Mono le regaló una caja de hojalata. ¿Qué hay dentro, mamá? Esto es para mi pequeñín, unos soldaditos de plomo. Ahora ya tienes tu propio ejército, ellos te protegerán. ¡Guau, mis soldaditos de plomo! Dentro había cien soldaditos de plomo. De esos cien soldados, un soldadito de plomo era diferente. ¡Oh! Este pobre soldado solo tiene una pierna, mamá. ¡Oh! Deben de haberlo puesto ahí dentro por error. Tiene un defecto. Lo devolveré. No, mamá. ¿No dices que ser diferente no significa ser malo ni estar equivocado? ¡Solo es diferente! ¡Será el capitán! ¡Le pondré el capitán plomo! El resto son todos iguales No les pondré nombres Nunca sabré con qué soldado estoy jugando Pero si sí sabré quién es el Capitán Plomo Es un soldado especial Oh, mi pequeño, qué bien te he educado Tiene razón, no tiene ningún defecto Solo es diferente Es especial A Monu le encantó el Capitán Plomo y lo guardó en la estantería Oye, Capitán Plomo, tienes que vigilar a todos mis juguetes mientras estoy fuera, ¿vale? Somos un equipo, nunca nos abandonaremos ¡Monu! ¡La comida está lista! Bueno, Capitán Plomo, ¡hasta la vista! A Plomo le encantaba su humano En cuanto Monu cerró la puerta, todos los juguetes cobraron vida Plomo empezó a vigilarlos El panda estiró la espalda. La jirafa que estaba en el suelo en una posición extraña se levantó y estiró el cuello. La muñeca giró el cuello que miraba hacia el lado contrario. ¡Oh! ¡Hora de jugar! ¡Ay! ¿Dónde está Mono? ¿Pero a ti qué te pasa? ¡Estuvo jugando con nosotros todo el día! ¡Ah! Oh, bueno, soy un murciélago. Duermo durante todo el día ¡Qué culpa tengo! Pero Plomo había dejado de escucharlos Sus ojos estaban clavados en una distante figura resplandeciente Allí estaba Una preciosa bailarina de papel en un enorme castillo El vestido brillaba mucho Pero lo que más brillaba era un corazón rojo justo en el centro de la figura Bailaba sobre un pie y el otro lo tenía levantado hacia atrás Había un precioso estanque fuera del castillo El agua brillaba en su cara como el rocío de la mañana sobre la hierba Plomo no podía apartar la vista ¡Guau! Wow, nunca he visto a nadie más hermoso que ella Tracy, sí, es hermosa. Siempre está sobre un pie. Es una bailarina muy constante. Oh, eh, me, perdona. No pretendía ser maleducado. No me di cuenta de que hablaba en alto. Oh, tú pareces un buen soldado. Humilde y respetuoso. Es un honor, señor. Gracias. Es todo lo que le dijo al señor Delfín. Pero nunca olvidaría aquellas palabras. Tracy, la bailarina. No le llevó mucho tiempo a Plomo darse cuenta de que estaba enamorado de Tracy. Se acabó la tarde. Todos los juguetes jugaban y reían. Pero Plomo no apartó la vista de Tracy ni un segundo. Um, debería ir a hablar con ella. Pero, ¿qué le digo? ¿Me aceptará? Bueno... Por lo menos debo intentarlo. Es mejor que quedarme aquí sentado pensándolo. Señor Delfín, ¿me ayuda a bajarme de este estante? Tengo que hablar con la señorita Tracy. Quiero decirle lo que siento. Ah, oh, por supuesto. Pero si no te importa, ¿puedo decirte una cosa? Claro. Tracy es la bailarina más guapa de aquí. Y tú eres un soldado con una sola pierna. ¿Crees que ella te aceptará? Lo siento, pero me caes bien. No quiero que te hagan daño. Oh, no te disculpes. Has dicho la verdad. Pero que tenga una sola pierna no significa que no tenga corazón. Merece saber cuánto la quiero. No puedo saber qué siente. Puede rechazarme si no siente lo mismo, pero antes tiene que saberlo, ¿no? No lo había pensado así. Tienes razón. No importa que piensen de nosotros, importa lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. ¡Adelante! ¡Buena suerte, Capitán Plomo! Plomo respiró profundamente y se dirigió a la bailarina. Se cayó unas cuantas veces saltando hacia ella, pero siempre se levantaba y saltaba con la misma energía. Por fin llegó al castillo. Estaba nervioso, pero estaba seguro de que tenía que hacerlo. Tengo que decirle que es muy guapa y que me gustaría conocerla mejor. Uh, Buenas, señorita. Estoy aquí para decirle que soy muy guapo. Oh, ¿Qué? Oh, no, no. Quiero decir que tú eres muy guapa. Bueno... No es que las otras sean feas, pero nadie nadie es feo. Este castillo también es bonito. Uh, este estanque, la jirafa y el panda, todas son criaturas bonitas. No es que esté llamándote criatura. Oh, debería callarme. Ah, debes de ser el Capitán Plomo. Espero que no te hayas hecho daño. Te has caído unas cuantas veces. Oh, sí... Es un desafío caminar con una sola pierna. Ah, oh, sí! ¡Lo siento! ¡Oh, no lo sientas! ¡Saltar también es un buen ejercicio! ¡Sí! Tracy no podía apartar la vista de plomo. Nunca había visto un soldado con tanta fuerza de voluntad. Era especial. He venido a decirte que eres la bailarina más guapa... Y que me gustaría ser tu amigo Gracias, Capitán Plomo y Tracy se pasaron toda la noche junto al estanque hablando y riendo Fue una gran noche para ambos Vamos, te enseñaré mis nuevos juguetes Te presentaré a mi nuevo Capitán Es fuerte y guapo Capitán Plomo ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Mamá! ¿Has visto al Capitán Plomo? ¡Oh! ¡Cuántos juguetes! ¡Ah! Oh, ¡Un soldadito de plomo! ¡Un momento! ¡Está roto! ¡Se merece una gran despedida! Lo enviaré en un barco. Adiós, soldadito. ¡Pomboyas! Oh, ¡No! Oh, ¿Qué? ¿A dónde voy? El agua corría con mucha fuerza. Plomo no podía hacer nada. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Tengo que regresar con mi humano y con Tracy! Oh. Pero antes de que a Plomo se le ocurriera algo, el agua lo arrastraba más y más. El agua fluía ahora lentamente, pero Plomo no podía girar el barco ni saltar. Sabía que se ahogaría en el agua. Pasaron las horas y el soldadito de Plomo seguía intentando girar el barco. Pero entonces... ¡Oh, no! ¡No, no! El agua desembocaba en el mar. El barco se rompió. Plomo estaba hecho de Plomo. Lo intentó, pero no podía nadar. Plomo acabó en el fondo del inmenso mar. Oh, Tracy. Lo siento mucho. No... ¡No pienso rendirme! ¡Soy Capitán Plomo! ¡Pasaré mi vida intentando volver con Tracy y con Monu! Pero los desafíos aún no habían acabado. Cuando se levantó y empezó a saltar para averiguar el camino, apareció un enorme pez y lo engulló. ¡Oh, no! ¡Estúpido pez! ¡No soy comida! ¡Déjame salir! El soldadito de plomo siguió moviéndose dentro del pez para salir El pez estaba tan incómodo que subió a la superficie del agua Y en ese instante... ¡Ah, oh, picado! ¡Hoy serviré un buen pescado! El cocinero llevó el pez a la cocina y empezó a abrirlo con un afilado cuchillo oh, ¿qué? ¿Qué es esto? ¡Un soldadito de plomo! Rápidamente el cocinero metió el soldado bajo el grifo Quería enseñarles a todos lo que había encontrado Después de todo, un soldado había regresado de su viaje Plomo se sentía diferente No se fijó en la cara del cocinero Pero se fijó en otra cosa ¿Por qué este sitio me es tan familiar? Es imposible Quizá me he dado un golpe en la cabeza Plomo tenía razón Él había estado allí antes Era la misma casa Había regresado junto a Monu y su adorada Tracy ¡Ese es mi capitán Plomo! ¡Lo perdí ayer! ¡Oh, gracias por traerlo de vuelta! Plomo estaba feliz por ver a Monu Pero sus ojos buscaban a su querida bailarina Y allí estaba En el mismo lugar de siempre Esperándolo En cuanto la vio, fijó sus ojos en ella No se dio cuenta de que el cocinero resbalaba y Plomo salió volando hacia la chimenea encendida ¡No! ¡Capitán Plomo! Pero era demasiado tarde Plomo se estaba derritiendo pero no sentía dolor porque seguía mirando a su querida bailarina Tracy tampoco podía apartar la vista de su soldado Ojalá pudiese estar con él Justo entonces Mono tuvo una idea corrió rápidamente hacia la ventana y la abrió ¡Así el viento apagará el fuego! Pero el viento no solo no apagaba el fuego sino que empujaba a la bailarina de papel hacia el fuego ¡Oh no! ¡Tracy! Todos los juguetes vieron a Tracy y a Plomo arder en el fuego Tenían una sonrisa en la cara ¡Por fin estaban juntos! Cuando llegó la madre, el fuego había quemado el papel y fundido el plomo. No quedó nada. <ríe> ¡Mamá! ¡Tracy y plomo ya no están! No sabes cuánto lo siento, pequeño. ¿Qué es eso? ¿Es un corazón? Era un corazón. Un corazón de plomo derretido. Con un corazón rojo más pequeño justo en el centro Como el que tenía la bailarina en su vestido Es todo lo que había quedado Monu conocía muy bien sus juguetes Y comprendió lo que había pasado Sonrió, cogió el corazón Y lo puso en el estante más alto de la estantería Ahora nadie podría molestar a Plomo y a Tracy Estarían juntos para siempre Y Monu nunca perdería a ninguno Tracy y Plomo son ahora inseparables